Polisona FM Avui a Polisona FM mos acostam a Espais de la Batalla de Mallorca Se tracta d'un projecte multidisciplinar que està integrat per historiadors, periodistes, antropòlegs i arqueòlegs amb la intenció de mostrar què va passar durant el desembarcament i recuperació de part del Llevant de Mallorca de les forces armades del Capità Bayo durant la Guerra Civil Espanyola, 1936-1939. El 16 d'agost de 1936, una expedició militar amb prop de 4.000 soldats va partir de Barcelona i desembarcar al Llevant de Mallorca, concretament a Son Cervera i a Porto Cristo. La seva intenció era, clara, recuperar Mallorca i tornar-la a la República. Entrevistam a Manuel Aguilera, que és el director i el coordinador d'aquest projecte tan interessant, Els espais de la batalla de Mallorca. L'escoltam. Me llamo Manuel Aguilera, soy investigador, periodista y profesor de periodismo. ...en un centro aquí en Mallorca, que se llama CESAC... ...y mi tema de investigación es la Guerra Civil Española... ...en concreto, eh, las luchas entre, que hubo dentro del bando republicano... ...y también la Guerra Civil en Mallorca. La Batalla de Mallorca es un proyecto que se llama... ...Spice de la Batalla de Mallorca... ...que nace de un encuentro entre historiadores... ...de aquí en Mallorca, en el 2016... ...en el que conocí a Gonzalo Berger, que es un historiador de Barcelona... Que había investigado la columna de bayo tenía muchas novedades sobre sobre esa columna y él había trabajado la arqueología de la guerra civil y me dijo que sería muy interesante hacer un estudio arqueológico de la batalla de mallorca en concreto en los municipios de manacor sant llorens y son servera Entonces en 2017 empezamos con un grupo de personas, todos voluntarios, con la autorización del Consejo de Mallorca y con el apoyo del Ayuntamiento de son Cervera dándonos alojamiento y comida. Pasamos 10 días buscando trincheras, parapetos, balas, eh, piezas de bombardeo... Encontramos bastante cosa y hemos seguido todos estos años, pero hemos recogido ya unos 200 materiales que hemos entregado al museo de mallorca y nuestra idea es que es identificar todos esos restos para que la gente bueno primero para que se puedan proteger luego que la gente pueda ir a visitarlos que se creen rutas de memoria ¿no? que se llaman así, rutas de memoria y que vaya eh, y luego también hacer un centro de interpretación de la batalla estaría muy bien que viene a ser como un museo pero en pequeñito allí en la zona donde la gente pues puede haber eh, imágenes vídeos eh, hay también restos de bueno que pueden ser ban bueno banderas y tal que tienen el museo de militar de aquí que recogieron en, en esa batalla ojalá nos dejaran esas banderas ponerlas ahí eh, los restos materiales que hemos encontrado poner lo, eh, los mapas donde estaban todas las trincheras para que vean cómo transcurrió la batalla, historias personales. Nosotros hemos hecho también un trabajo de investigación de archivo y de, y de memoria oral. Hemos entrevistado a la gente de la zona. De tema arqueológico Cuando empezamos allí, la, los vecinos nos decían, no os preocupáis en buscar balas porque ya las hemos recogido nosotros de pequeños todas. Nosotros hemos encontrado muchísimas balas, no sé, a lo mejor más de 100. Pero claro, eso nos da una pista de dónde fue más intenso el fuego, de la batalla, lo comparamos con, los, con la información que tenemos de los archivos, de los informes militares, de las memorias y tal. Nosotros hemos encontrado trincheras interesantísimas... ...que estaría muy bien excavar para ver lo que hay debajo... ...y todo eso, la información que nos puede dar... ...y luego además protegerla... ...y que la gente pueda acceder para visitarla y tal... ...lo que pasa es que pertenecen a particulares... ...que en muchos casos... ...no están interesados en dejarnos... ...sólo hemos podido excavar una trinchera... ...que necesitamos el permiso de cuatro personas... ...porque pertenecía a una familia... ...entonces las cuatro tenían que estar de acuerdo... O sea, la burocracia es complicada. Yo creo que cuando contamos las historias estas de batallas no llegamos de toda la gente hasta que les contamos una historia personal. Creo que eh, es lo que tenemos que hacer con la batalla de Mallorca. Historias personales de un bando y de otro que a veces ...te revelan que no todo es tan mítico ni tan... ...bueno, que a veces lo tenemos todo muy idealizado, ¿no? Muchos que están en un bando por casualidad... ...otros que... ...eso, que no están del todo convencidos... ...y, y otros, pues que es que se apuntaron a la aventura, ¿no? Y, y hay historias increíbles... ...bueno, una de las que más me ha impactado a mí... fue ...es la de un falangista que que luchó en el push de Safont, justo en la montaña que está en Son Servera, se vio rodeado por republicanos y se tiró por un acantilado. Eh, esto parece la película una película americana de estas que hay una que se llama El único superviviente, ¿no? Que tratamos a menos de lo mismo. Este se tiró por el acantilado y luego estuvo 14 días escondido en una cueva y consiguió sobrevivir porque dentro de la cueva encontró algo de comida y había mucha agua y no salió de la cueva hasta que los sublevados volvieron a tomar la montaña, entonces bueno, son historias de estas que se contaban por, se contaban en Son Cervera, había, se había transmitido en memoria oral, pero un día nos contactó su sobrino y nos dejó unas memorias que había escrito el, este hombre y, y donde detalla exactamente todo lo ocurrido, es una pasada, claro, Y eso ha estado ochenta y pico años en un cajón, esas memorias, ¿no? Pues, cuántas memorias quedan por encontrar, cuántas cartas e historias increíbles. Yo he aprendido a lo largo de los años, porque yo, que he trabajado más en el bando republicano, he entrevistado gente de los dos bandos, ...historias terribles, historias que, te han, que que les han dejado mar, traumatizados de por vida... ...y además ese trauma a veces se ha transmitido a hijos y nietos... ...yo creo que debemos ser todos conscientes de lo importante que es la paz... ...y, y el perdón... Y, ...y que den a pesar de, de todos los conflictos que tenemos y tal... ...que tenemos que aprender a llevarnos bien... La historia nos enseña eso. No vale la pena matar a nadie por, por un conflicto político. Hay que intentar siempre llegar a un acuerdo y eso, y tenemos que fomentar la cultura de la paz. Polizona fm